¿Necesita ayuda en su vida de oración? Hoy en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah aprenderemos sobre cómo Jesús nos enseñó a orar. Quédese sintonizado para esta lección importante sobre la oración en la serie de estudios bíblicos del Dr. Jeremiah titulada Oración. La gran aventura. Al comenzar esta serie, el Dr. Jeremiah nos presenta un bosquejo bíblico para la oración. El Padre Nuestro. Al estudiar este bosquejo, sus oraciones se convertirán en una meditación poderosa. Siga con nosotros para nuestra lección de hoy, titulada, La Oración, Los Paganos y Simuladores. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje de hoy, titulado La Oración. Los Paganos y Simuladores. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo y a una nueva serie de estudios. La serie que emprenderemos hoy es uno de mis estudios favoritos y tiene raíces muy profundas en mi propio corazón. Hablaremos de la oración, la gran aventura. Mi oración es que usted tome en serio esta oportunidad de llevar su vida de oración al próximo nivel. Y creo que al escuchar lo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos sobre este tema, ese debe ser nuestro objetivo, aprender a orar como enseña Dios y no dejar que la oración solo sea una idea tardía, como frecuentemente suele ser para tantos cristianos. Abramos ahora nuestras Biblias al capítulo 6 de Mateo, y los versículos 5 al 13 para dar comienzo a nuestra lección. Siempre me ha fascinado que los discípulos nunca le pidieran al Señor que les enseñara a predicar. Nunca le pidieron al Señor que les enseñara cómo dar testimonio de su fe, sino que le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Alguien ha dicho que si uno quiere vaciar la iglesia promedio, habría que decirles que se va a hablar de la oración porque eso produce en la mayoría de creyentes un sentido más bien serio de culpabilidad. Quiero que sepan que no pretendo nada de eso. No vamos a hablar de por qué no oramos. Vamos a tratar de descubrir lo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando ellos les pidieron que les enseñara a orar. La hija de un ateo le dijo una vez a una amiga, me criaron sin ninguna religión, ni un ápice en toda mi vida, así que no creo en Dios. Luego añadió, lanzando un leve suspiro. Pero el otro día, en un libro de alemán, encontré una oración en alemán y si el Dios de esa oración todavía existe, pienso que podría creer en él. ¿De qué oración se trata? le preguntó su amiga. La otra le repitió pausadamente en alemán, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es en verdad una de las pruebas de la existencia de Dios. ¿Cómo podría existir un pensamiento tan sublime y hermoso de Dios y una descripción de la perfecta relación del hombre con Él, a menos que Dios realmente exista? No hay nada como esto en toda la literatura del mundo, en todas las religiones, que miran en toda otra dirección. Pero aquí, en esta oración, hay un cuadro de un hombre y su Dios. Solo Dios mismo podría haberlo pintado. Esta oración... que elevó el Señor y que podría ser llamada oración de los discípulos porque el Señor no la elevó para sí mismo, ya que en ella se pide el perdón de pecados, algo que el Señor jamás pediría porque Él fue sin pecado. Pero les enseñó a sus discípulos a elevar esta oración y algunos la llaman la oración del Señor simplemente porque es la que el Señor enseñó y no porque Él la haya elevado. Es una de muchas oraciones. A decir verdad, en la Biblia hay más de 20 oraciones del Señor Jesús. Ustedes recordarán que el Señor oró en ocasión de su bautismo. Cuando las multitudes empezaron a presionarlo en Capernaum, la Biblia indica que Él se levantó muy de madrugada y se fue a orar. Cuando contemplaba la selección de los apóstoles, pasó la noche anterior entera en oración. Podríamos añadir a esto su gran oración sacerdotal, registrada en Juan 17. Hay muchas otras ocasiones. Probablemente la que con más frecuencia recordamos en época de Semana Santa es su oración en el Getsemaní, que fue breve, pero muy intensa. Pero la más familiar de todas las oraciones asociadas con el nombre del Señor Jesús es la oración que llamamos el Padre Nuestro, y que nuestro estudio del Sermón del Monte es lo próximo que sigue en el capítulo 6 de Mateo. Al empezar hoy, esta serie sobre el Padre Nuestro, pienso que debemos tomar unos momentos para pensar en el lugar que esta oración ha ocupado en la historia del cristianismo. En ocasiones, en nuestros cultos, dirijo a la congregación a repetir el Padre Nuestro. No necesitamos las palabras ante nuestros ojos, inclinamos nuestra mente y cerramos nuestros ojos, pero cientos elevamos esa oración en voz alta y al unísono, porque la sabemos de memoria. La hemos elevado antes, la hemos aprendido. Es liturgia común en nuestras iglesias, es el recuerdo más temprano del niño. Cuando estaba en la escuela primaria tenía una maestra que se llamaba la señora Gadel. Fue mi maestra en tercer grado. Y recuerdo como si fuera ayer que todos los días al empezar la clase, la señora Gadel nos hacía ponernos de pie y repetir el Padre Nuestro en la escuela pública. A veces oímos que repiten el Padre Nuestro en las bodas, con frecuencia es repetido junto a la tumba al darle nuestro último adiós a alguien. A veces es repetido por las familias antes de las comidas. Conozco a algunas personas que lo repiten antes de irse a la cama por la noche. Una oración con apenas 75 palabras es la oración más conocida en el mundo. Las mentes más ilustres de la iglesia cristiana siempre han sabido esto. Como resultado del Padre Nuestro, se han escrito centenares de libros, se han compuesto cantos preciosos, sermón tras sermón ha sido predicado sobre el Padre Nuestro. Andrew Murray dijo una vez que «Es una forma de oración que se vuelve modelo e inspiración para toda otra oración, y sin embargo, nos atrae de vuelta a sí misma como la más honda expresión de nuestras almas delante de Dios. El Padre Nuestro». A veces la gente incluso trata de usarla para sacar provecho. Oí hace poco una historia de un ministro que estacionó su coche en una zona de no estacionar en una ciudad grande. Andaba atrasado y no pudo encontrar un espacio vacío, así que se estacionó en zona prohibida y puso sobre su parabrisas una nota que decía, «He dado diez vueltas a la manzana. Si no me estaciono aquí, perderé mi cita. Perdónanos nuestras deudas». Cuando volvió, encontró una multa que le había impuesto un agente de policía, junto con una nota que decía, He recorrido esta calle por 10 años. Si no le impongo una multa, perderé mi trabajo. No nos metas en tentación. Así que, la gente trata de usar el Padre Nuestro para casi cualquier cosa. La mayoría de nosotros, para ser francos, luchamos... no solo respecto a cómo orar, sino que tal vez luchamos, como muchos otros a través de los años, con el solo pensamiento de la oración. Si me permiten hablar teológicamente por unos momentos, la mayoría de ustedes saben que a través de los años en toda la iglesia cristiana es posible encontrar dos ideas distintas respecto a la soberanía de Dios. Por un lado, podemos encontrar a los calvinistas y por otro, a los arminianos. Esos son los nombres de los que fueron paladines de los dos procesos de pensamiento. Los calvinistas dicen estar muy comprometidos a la soberanía de Dios. Dios está a cargo. Los arminianos se inclinan hacia el libre albedrío del ser humano, así que la batalla ruge. Algunos me han preguntado qué soy yo. Les digo que soy un calminiano. Recuerdo haber leído sobre George Whitfield y John Wesley. Whitfield era calvinista, Wesley, arminiano. Una noche, después de un día agotador, los dos regresaban a la pensión donde se alojaban, ambos completamente exhaustos. Se prepararon para irse a la cama. Cada uno se arrodilló para orar. Whitfield, el calvinista, elevó esta oración: Señor, te agradecemos por todas las personas con quienes hablamos hoy y nos regocijamos. que sus vidas y sus destinos estén por entero en tus manos. Honra nuestros esfuerzos de acuerdo a tu voluntad perfecta. Amén. Se levantó y se metió en la cama. Wesley, que en ese breve lapso de tiempo ni siquiera había empezado la introducción de su oración, le miró desde el lado de su cama y le dijo, Señor Whitfield, ¿es a esto a lo que le lleva su calvinismo? Volvió a inclinar su frente y siguió orando. Whitfield, se quedó en la cama y se quedó dormido como un par de horas más tarde se despertó y vio a Wesley todavía de rodillas junto a su cama Whitfield se levantó se fue a la cama donde Wesley estaba arrodillado y al acercarse encontró que Wesley estaba dormido lo sacudió por un hombro y le dijo señor Wesley es a esto a lo que le lleva su arminianismo así que el reto para orar está en algún punto entre el calvinismo que dice que todo le toca a Dios y el arminianismo, que a veces dice que todo depende de nosotros. Por supuesto, si todo depende de nosotros, una noche en oración es algo extremadamente largo. ¿En dónde está el equilibrio? ¿Cómo descubrir cuál es la parte de Dios en la oración y cuál es nuestra parte? Ustedes No podrán encontrar una mejor enseñanza que la del Padre Nuestro. Está en perfecto equilibrio. Nos enseña quién es Él y quiénes somos nosotros y cómo debemos acercarnos a Él en oración. El Señor nos ha dado algunas instrucciones preliminares. En Mateo 6.5, el Señor dice, «Y cuando ores...» No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa. ya he mencionado que en la cultura judía oraban a las seis a las nueve y a las doce los hipócritas solían planear su día de modo. de que a las tres de la tarde pudieran estar precisamente en la sección más llena de la población. Se detenían y rodeados de toda la gente levantaban sus brazos, elevaban oraciones floridas, conmovedoras, y la gente decía, vaya, qué maravilloso y consagrado debe ser este hombre. El Señor Jesús dice que cuando se ora no hay que ser así. Permítanme darles algunas instrucciones preliminares respecto a orar antes de darles un modelo de oración.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 Orar como los hipócritas, no debemos orar como los paganos. Hablaremos de cómo sí debemos orar cuando nos reunamos el lunes, aquí, en momento decisivo, para continuar nuestra discusión sobre la oración, los paganos y simuladores. Al comenzar esta nueva serie, deseamos informarles que todos estos mensajes están disponibles en discos compactos. Tal vez usted quiera solicitar uno de los mensajes o toda la serie. Para repasar lo que ha escuchado o para compartirlo con sus amigos o seres queridos, escríbanos o visite nuestra página web para solicitarlos en Momentodecisivo.org. Gracias por su participación hoy y hasta el lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.